...de temperatura y seguimos hablando de mujeres porque Corro y soy mujer es el título del primer libro que ha escrito la periodista ilicitana y concejal del Partido Popular, Erika Sánchez. En 2012 comenzó a correr y creó su propio blog con el mismo título que su libro. El éxito alcanzado le llevó a publicar precisamente su experiencia en el mundo del running y el resultado, pues... Eh... ...no la ha decepcionado... ...ella mismo confiesa que se puso las zapatillas... ...cuando pesaba 100 kilos... ...su meta fue perder peso y sentirse mejor... ...nos aconseja que de vez en cuando parimos ...para escuchar lo que queremos... ...lo que esperamos de la vida... ...y cómo conseguirlo... ...su libro acaba de salir a la venta... ...y espera que como su blog... ...sirva a muchas mujeres y hombres también... ...a seguir avanzando... ...y sentirse muy bien con ellos mismos... ...Erika Sánchez... ...una buena meta... Muy buenos días. Buenos pues días. Sí. en la vida hay que ponerse metas y hay que y hay que seguir avanzando siempre hacia adelante y quedarse con las experiencias que te va dando el día a día y sobre todo pensar que siempre puedes redescubrirte y sorprenderte de, mi, de ti misma, que es al final lo que a mí me pasó en su día, porque yo jamás pensaba, bueno, lo del libro es impensable, pero jamás pensé en cambiar mi vida a través del deporte, jamás, porque como bien has dicho, era una persona sedentaria y tenía un sobrepeso importante, Además era bastante vaga, o sea, es que hay que decirlo, me gustaba mucho el sofá y, y no pasa nada, ¿eh? fueron años de mi vida los que me gustaron mucho el sofá y ahora pues no me gusta tanto, y pues de, de todo eso, de toda esa mezcla al final tienes que también venir de, de algo que te paraliza para pegar un golpe en la mesa y decir, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, no sé por dónde empezar, pero algo tengo que hacer, y sé que esa sensación de tengo que hacer algo para cambiar lo que no me gusta la tenemos, sobre todo muchas mujeres, Y, y a las pruebas me remito. ¿Pero qué te hizo ponerte las zapatillas? ¿Verte en el espejo y verte con sobrepeso? ¿O los insultos, a lo mejor, de, de, de determinadas personas? ¿Qué, ¿Qué te hizo? ¿O porque estabas en política dijiste, venga, voy a correr porque no, esto no es desintoxico? No, no estaba en política aún. No estaba en política no aún. Estaba, tenía un trabajo vinculado con la política, pero no estaba en política. Pero era un trabajo muy estresante. Eso fue una parte importante para que yo decidiera hacer algo, porque tenía un trabajo de muchísimas horas, con un horario bastante loco, con una agenda que cambiaba cada media hora, es decir, no había nada fijo. Yo sabía la hora que entraba a trabajar, pero no sabía la hora que salía. Claro, me estás hablando del gabinete, del gabinete de, de prensa, de del gabinete de comunicación del Ayuntamiento exacto, de Ilusión. Exacto, es un trabajo... es locura. Exacto, es una locura. Eh, fue una etapa muy bonita, pero muy estresante, entonces yo a mi alrededor miraba y mis compañeros la mayoría corrían, porque era lo único que según ellos se adaptaba a ese horario de, de trabajo y mirarme al espejo y no verme era ya para mí algo normal, porque llevaba haciéndolo toda mi vida, yo toda mi vida he sido una persona grande, con sobrepeso y he vivido siempre con las típicas dietas de adelgazo eh, me quedo estupenda, pero a los tres meses me despisto y vuelvo a la línea de salida y no me encuentro ¿Pero te machacaba esta sociedad? ¿Te acomplejabas? Depende, depende de la época. Había épocas que sí y había épocas que pasaba de todo. Pero bueno, la época de la adolescencia, la época de cuando bueno somos más pequeños y no, no controlamos esos impulsos, no no sabes el daño que puedes hacer. Pero hubo épocas. También es cierto que cuando tú vives eh, siempre pensando en lo que vas a comer o en lo que te va a hacer bien, lo que te va a hacer mal, al final te creas una vida que dices, o paso de todo o estoy toda mi vida claro. así. Es que, Erika, yo te hago estas preguntas tan personales. Sí, porque, sí, a mí me encanta. ¿eh? No, es que creo que en tu libro lo pones, sí. que te has abierto en canal. Sí, exacto. Y, y eso es quizá el éxito del blog que tuviste, porque este libro, al fin y al cabo, es el resultado del blog. Es, de... Sí, es el resultado de los ocho años que yo llevo corriendo, es el resultado de lo que yo escribo en mis redes sociales, y es el resultado de que las mujeres se sienten identificadas con mi mensaje, que no es otro que el en un momento en mi vida que algo hizo, basta, basta, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y, y dije, voy a probar a hacer algo de deporte, pero era algo muy mínimo porque yo, de verdad, me costaba muchísimo levantarme del sofá, tenía mucho peso, me costaba mucho correr trotar, me costaba muchísimo. Pero, Erika, yo te he conocido y no eras eh, pero una persona de sobrepeso, ¿eh? Pesaba casi 100 kilos, Ros. Es que pero, me... pero eres muy alta, pero eres alta. Pero todo el mundo me decíais lo mismo. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que cada uno tiene sus trucos. Ya. Pero yo ahora mismo te enseño fotos de el año 2011 y tú alucinas. Yo hay fotos en las que no me reconozco, o sea, que sé que soy yo porque la foto la reconozco perfectamente, pero que no me conozco. Y claro, la gente no, no, no pesaba... Sí, sí, o sea, pesaba eso y... Además, en el libro hay una parte que, que yo intento, una de las manías que yo he tenido siempre con mi cuerpo es el tema de, del pecho. Y mm -hmm. yo intento tres veces eh, una reducción de pecho por la seguridad social, porque la social tema, porque yo no podía, con la espalda, con tenía problemas y tal. Y lo cuento en el libro, no lo voy a contar mucho más. Y, y hay un momento en el que, con el último cirujano que me encuentro, es un psico muy joven que me abre un poco los ojos y me dice... Eh, es una locura La medicina no lo es todo en esta vida, hay otras herramientas. Yo en aquel momento no lo vi, yo en aquel momento no lo vi, pasaron luego bastantes años hasta que yo empecé a correr, pero para que veas un poco el, el que tú piensas que... Bah, es que me meto un quirófano y ya está todo hecho. Al final, eso, a ver, meterse un quirófano para mí es un respeto increíble, pero para mí el esfuerzo durante estos últimos años y tener que darle la razón a ese cirujano con el paso de los años, es de decir, tenías toda la razón del mundo, que en aquel momento yo me cabreara muchísimo en tu consulta. Y te das cuenta que cuando cambias los hábitos, cuando cambias la perspectiva, cuando ves que no estás haciendo las cosas bien y que empiezas a hacerla medianamente bien, pero sobre todo cuando empiezas a dedicarte tiempo a ti misma, pero tiempo de valor, es decir, sales media hora y desconectas de todo porque es tu media hora de deporte. Para mí eso fue lo que me enganchó al running, no la pérdida de peso. La pérdida de peso vino... Como a posteriori, ¿no? Fue la recompensa. Sí, fue como a los 3, 4, 5 meses de yo empezar a moverme con una cierta asiduidad, dos, tres veces a la semana, tampoco yéndome mucho, ¿sabes? yo 20, 25 minutos, 40 minutos, empecé a ver resultados físicos y dije, pues puede que esté en el camino de lo que siempre he buscado. Y efectivamente estaba en el camino. Y eso ha sido lo que me llevó a seguir, a engancharme, a escribir sobre ello, porque yo no encontraba en redes nada claro sobre una mujer real, o sea, ya en aquel momento, en el 2012, la mujer que corría en carrera una mujer muy profesional que se dedicaba mucho a ello, pero las mujeres populares estábamos sacando ya la cabeza en, en el tema de las carreras populares, en salir a la calle a correr y que no te dé vergüenza, claro. este todo tipo de cosas. Claro, es, es una carrera que como mujer eh, te has sentido muy apoyada por otras sí, mujeres. Sí, siempre. siempre. Y es una carrera que has conseguido bueno con muchas metas. Siempre, y además, yo yo siempre he dicho, que corres mujeres es una ventana abierta, al mundo y a otras mujeres, no estoy yo sola, es, es son mis redes sociales, es mi proyecto, pero lo que tengo es que la gente me escribe muchísimo, eh, me cuenta, pues eh, no hacía nada y de repente he salido y he hecho mi carrera de 5 kilómetros gracias a ti, o sea, a mí es como, uf, me pongo muy nerviosa eh, claro. con este tema, porque... El llenas... blog lo sigues manteniendo. Sí, sí menos lo que no me gustaría, puedes. menos de lo que me gustaría. Sí. Pero no puedes dejarlo. No, no, no, no dejar por dejar. Eres ya un ejemplo para las demás mujeres. A ver, es que hablar así de una misma ya, ya, ver, es, duro. es complicado. Igual que escribir es de verdad. una misma es complicado. Pero yo quiero pensar que sí por la parte que tengo de, de ayudar a, a otras mujeres, sobre todo, a que cambien. A que cambien lo que no les gusta, como me pasó a mí. ya que encuentren en el deporte esa herramienta necesaria para... Encontrarse bien con ellas mismas y, sobre todo, eh, reconciliarse un poco con, con lo que las rodea. ¿Y una mujer en esta carrera encuentra muchos obstáculos de discriminación por el simple hecho de ser mujer? Me gustaría decirte que no, pero te tengo que decir que sí, porque todavía tenemos muchas cosas que cambiar. Nosotras mismas también, sí, ¿no? Nosotras, o sea Yo aquí hablo, yo no me, bueno, el primer capítulo sí que habla de, de un encontronazo que yo tuve con una persona que opinó sobre mi físico y mi capacidad de deporte. Y además es, el, es como el, el primer capítulo que te encuentras y te pegas así como el bocetón de esta soy yo y esto me pasó a mí. También tengo que decir que por lo más general yo no he tenido problemas, o si los he tenido no me he dado cuenta o tampoco he querido fijarme de, de las carreras y tal, pero sí que hay cierto tipo de discriminación, hay muchas carreras que todavía... Eh, la cuantía económica en los podiums es distinta si eres hombre o eres mujer. Y eso está pasando. Y, y pasa, o sea pasa y lo estamos denunciando cuando el esfuerzo es el mismo. O hay, a lo mejor hay podiums que son de tres hombres y solo le dan el premio a la primera mujer. Es como, hay cosas que no ya no son normales. Es lo que estás viendo y eso... Sí, sí, eso lo estamos denunciando en redes sociales y, y lo estamos haciendo. y ya un... es tu próxima meta. Eso, y mi próxima meta es que eso no ocurra y que las mujeres se animen con la larga distancia. Que no nos quedemos en las carreras cortas, que hasta 5 o 10 kilómetros las mujeres incluso eh, superamos en, en estadísticas a, a los hombres en las carreras. Pero cuando llegamos a 21 kilómetros, que es una media maratón, o cuando llegamos a los 42 kilómetros, que es un maratón, las mujeres solemos desaparecer porque nos da cierto respeto. También hemos llegado más tarde al deporte y nos da mucho respeto la larga distancia. Y... Yo, con mi ejemplo, yo llevo ya 11 maratones. Hace dos semanas estuve en el maratón de Sevilla. La semana que viene, espero que sea mi 12, en el maratón de Barcelona. Un maratón, en palabras mayores, sí, son 40... 42 kilómetros. Wow. y Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eh, yo jamás y jamás pensé es, ni escribir un libro ni correr un maratón, porque para mí era impensable. Pero te das cuenta, con el paso de los años, que si sigues haciendo lo correcto, podrás hacer lo que siempre has querido. Siempre, siempre con una planificación, porque estamos hablando de deporte pues de salud. Pues me creo lo que dices, porque somos mucho más resistentes que el hombre. Hay un estudio hay un estudio de la Universidad de Castellón eh, relacionado con una carrera de, de ultradistancia en, en montaña, que yo la hice el año pasado en Castellón. Hay una prueba de 64, que es la que yo hice, por montaña, y otra de 120. Se pues hizo un estudio con eh, 20 hombres y 20 y 20 mujeres que participaban en la distancia de 120 kilómetros y el estudio determinaba eh, el, la resistencia del hombre y de la mujer eh, la capacidad de sufrimiento eh, las calorías que quemaban pues una vez llega entre todos los datos que hay te digo uno eh, cuando llegaban a meta la capacidad de, de sufrimiento del hombre y de la mujer era la misma pero la mujer tenía menos sensación de haber sufrido que el hombre en la misma distancia, con el, la misma capacidad de sufrimiento. Estoy diciendo de estudios medidos por profesionales del deporte y de la medicina. Pues, y eh. somos más resistentes, por eso la larga distancia nos va tan bien aunque no lo pensemos, porque tenemos much y mucha capacidad, es es esa gestión del sufrimiento y mental, las mujeres somos más fuertes que los hombres. Oírte dan ánimos de comenzar, pero supongo que el comienzo para una mujer vaga que le gusta tanto el sofá, como te gustaba sí, a ti, muchísimo. esos comienzos tu tuvieron que ser muy duros, bueno, ¿no? Muy, más de una vez eh, quisiste abandonar. Pero no solo en los, los inicios, yo recuerdo estar preparándome carreras importantes y querer abandonar el entrenamiento de... Donde me he metido no puedo más, y a lo mejor ya he un año corriendo. Es decir, esto no es llego y en un mes, como ya me veo muy bien, dos meses... No, esto es cuestión no sé. de tiempo. Y a mí me costó muchísimo al principio. Yo el primer día salí y duré cinco o diez minutos en la calle. Volví a casa de qué he hecho, o sea, no sé correr, o sea, no sé... Otro, no, no hice nada, me arrastré por las calles y estuve 15 días sin... O sea, escondí las zapatillas y dije, no, salgo más en mi vida. O sea, esto es, esto es una barbaridad. No sé cómo la gente puede correr... Y claro, yo lo hice mal, yo salí a correr como si... ¿Te acuerdas cuando íbamos al instituto? Vamos sí. a dar vueltas a la pista. Sí. Pues yo dije, si eso yo lo hacía en el instituto, esto yo lo hago ahora. Y, y no, el cuerpo es distinto, la metodología es distinta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar muy poquito. Caminando. Caminando, trotando, alternando minutos de caminar y trotar. Porque es muy importante tener en cuenta que el cuerpo, cuando tú corres, eh, tu peso se aguanta en la, en la pierna que está en el suelo en ese momento, en una sola pierna. Es decir, está generando un esfuerzo físico muy importante. Y no puedes empezar de, venga, voy a correr a ver lo que duro. No vas a durar nada, ya te lo digo yo. ¿Y se puede empezar a cualquier edad? Desde, sí, yo tengo amigas que tienen desde los 15 años hasta los 70 años. Y señoras de 70 años que me gustaría que las vieras correr, que son maravillosas. Pues Corro y Soy Mujer el libro que acabas de publicar. ¿Dónde se puede comprar? Pues está en todas las librerías, en todas las, las grandes superficies, eh, a través de todas las plataformas de venta de libros online está además en las dos librerías de aquí del hecho lo tienen en el escaparate que se han portado muy bien conmigo aquí lo dejo erika, <risa> erika sánchez muchas gracias gracias por los a mis gracias 101.4 tele el radiomarca en mármoles, formas escaleras fachadas bancadas de cocinas baños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 que esta tarde presentas el libro. Es pues que de verdad, <risa> lo más importante. <risa> así que mala soy yo vendiéndome a mí misma. Así esta tarde a las 8 en el Espai Scénic del Escorxador Entrada libre, eh, lo único que para comple hasta completar aforo, porque a partir de las siete y media empezarán a dar las entradas para la gente que esté allí y cuando se complete el aforo. Pero bueno, hay sitio, hay muchísimo sitio para todos, así que a partir de las 8 y podrán adquirir el libro allí por si quieren que se lo firme. Pues Corro y Soy Mujer, eh. el título del libro de Erika Sánchez se presenta hoy, como ha dicho, en la Sala del Escorchador. Allí estará esperando a todos los que quieran conocerla y también quieran adquirir su libro.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 Talleres Hermanos bri Quiles, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este domingo a las once y media, Rayo Elche en Marcador.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 Faltan seis minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta. En la primera hora hemos hablado de una destacada sufragista española, Clara Campoamor, porque la asociación APAEX va con motivo del Día Internacional de la Mujer. ...va a organizar mañana viernes en su sede... ...a las siete y media una charla sobre Clara Campoamor... ...sumándose, sumándose así a las actividades conmemorativas... ...que distintas eh, entidades y asociaciones de esta ciudad... ...han programado para el 8 de marzo. También acabamos de hablar con la periodista ilicitana... erika Sánchez, porque esta tarde a las 8 presentan en El Escorchador su libro... Eh, ...Corro y Soy Mujer, todo un ejemplo... ...para todas aquellas mujeres que quieran salir del sofá... ...y ponerse a correr para estar mejor consigo mismas... ...para buscar metas... ...y ahora vamos a hablar con más mujeres... ...que también han hecho historia en esta ciudad... ...porque han conseguido ganar... ...y es que durante todo el mes de marzo... ...en el Corte Inglés se podrá ver la exposición... ...de los diseños que han participado en el primer concurso... ...que la Real Orden de la Dama de Ilche ha convocado... ...con gran éxito para encontrar los mejores emoticonos... ...y poder incluirlos en WhatsApp o en otras redes sociales... ...como ha ocurrido con las sevillanas... ...o con la propia paella valenciana... ...para que lleguen a todos los rincones del mundo... ...la Real Orden ha dado ese primer paso... ...y ha conseguido seleccionar entre más de 300 eh, trabajos presentados... ...los mejores diseños que han sido creados... ...además por casualidad... ...por mujeres, las tres las tenemos hoy aquí... ...en los estudios de tele Radio Marca... ...son tres ganadoras... elena Clemendurá, y empezamos por la más pequeña... elena Clemendurá es alumna de sexto curso... ...del Colegio Jasuitinas y es la ganadora... ...en la categoría de primaria... ...le damos primero la bienvenida... ...buenos días Elena... ...buenos días... Junto a ella tenemos a Arianna Ramos Arrate, del Instituto de Torrellano, ha ganado en la categoría de secundaria, se presentó por libre. Muy buenos días, Arianna. Y por último terminamos con Lorena Montenegro, que es diseñadora gráfica y se ha alzado con la victoria en la sección de adultos. Muy buenos días. Buenos días. A las tres os doy la enhorabuena. Y comenzando como lo hemos hecho, Elena Climen, son tres emoticonos, el jurado, tengo que deciros a las tres, que lo ha tenido muy difícil, por lo que en algunas categorías, además del primer premio, ha tenido que dar diplomas. Y sobre todo ha habido también una mención específica a un, emoto, a un emoji, concretamente de la dama llorando porque anhelaba su regreso, con una historia que ha emocionado al jurado. Pero si la gente... Quiere escuchar esa historia, verla y conocerla. Tienen que ir a la exposición del Corte Inglés que durante todo el mes de marzo pues pueden contemplar no solo ese emoji, sino también los de las tres mujeres que han ganado. Elena, ¿tu emoji sabrías describirlo? Eh, pues es... El, ¿El que ha ganado? ¿Qué dibujaste? Sí, pues mi idea era hacer mi emoji favorito, juntarlo con la dama delche Entonces dice, la cara del emoji... ¿Cuál era el tu favorito? El de la lengua afuera. O sea, ese era el que más te gustaba. Sí. Mm. Entonces me fijé mucho en los detalles de la dama y pues los quise poner en el emoji. y Pues acertaste, porque no. es original, un emoji que gusta a los niños, como es el emoji que saca la lengua, y lo has identificado muy bien en la dama del chile, has puesto los rodetes, eh, eh, el sí. color, ¿no? Sí. Mm. Bien, pues ese es el emoji de Elena que ganó en la categoría infantil. Y Ariana Ramos, eh, Arrate, del Instituto de Torrellano. Primero, te presentaste por libre. ¿Por qué? Eh, porque, a ver, mi profesora de dibujo eh, tenía información de varios concursos de, de Elche. También me dijo el, de, el que dentro de poco se va a hacer en el Corte Inglés también del Día de la Mujer. Uh -huh. Eh, y tampoco tenía mucho tiempo, entonces decidí coger el del emoticono, que también en otros cursos de mi instituto les pidieron que hicieran el emoticono eh, y ya si querían poder presentarse, pero yo lo decidí por libre porque mi profesora me dio la información y vi que sería buena idea intentar hacerlo porque realmente yo me guío más por... O sea, dibujo fotos realmente uh -huh. Y esto creo que sería como una opción para poder yo desarrollar mi creatividad porque esto sí que fue imaginación mía, guiándome más o menos un poco de la dama de Elche. Uh -huh. ¿Y eh, podrías describir tu emoticono, el que ha ganado? Uh -huh. A ver, realmente... ¿Qué quisiste representar? Decidí hacer como una expresión más simple, Eh, o sea, no sacando la lengua. Claro, A ver, lo veo original, pero quise más... Eh, como el emoticono de la mujer, que sale haciendo varios eh, varias cosas, tipo levantando la manita y eh, Intenté guiarme un poco por eso, por su expresión, que era como más simple, más de mujer. Y busqué también eh, fotos de la dama de Elche, uh -huh. tipo sus colores y tal, porque sí que vi que algunos eran... Cogiendo los colores de lo que es la piedra, pero uh -huh. quise buscar eh, sus detalles, sus colores. O y... sea que estudiaste un poco la policromía original sí. de la dama. Sí. Sabías que entonces hay azules, rojos, sí. ocres, uh -huh. y eso es lo que plasmaste en tu emoticono. Sí, pero les a la, tu emoticono no lo has descrito, te lo describo yo. Tu emoticono a mí me sorprendió por los rasgos. Un momento, porque tenemos que saludar ahora mismo, eh, estamos en televisión, ...y tenemos que saludar... ...a los telespectadores que nos siguen... ...por Teleelch... ...tengo que presentaros... ...porque quienes nos están siguiendo por la radio... ...saben quiénes sois... ...pero los que acabamos de conectar... ...porque son las 10 en punto de la mañana... ...y tenemos en los estudios a tres mujeres... ...que eh, pues han destacado... ...porque acaban de ganar el primer concurso... ...que la Real Orden de la Dama... ...ha convocado... ...para encontrar el mejor emoticono... ...sobre la Dama de Elche... ...y poder difundirlo en todos los rincones del mundo... Ellas son Elena Climen, del Instituto del Colegio Jesuitinas, que ha ganado en la categoría de infantil, Ariana Ramos, que nos está hablando de su emoticono, el que ha ganado, ella pertenece al Instituto de Torrellano, con lo que ha ganado en la categoría de secundaria, y Lorena, que aún todavía no ha hablado, que es la diseñadora gráfica que ha ganado la categoría de adultos. Así que, Ariana, eh, no me estabas describiendo tu emótico, ¿no? Pero te lo describo yo, porque además de reflejar la policromía original de la dama, también le has puesto unos rasgos muy orientales. Grandes ojos, labios carnosos, ¿por qué? No sé, normalmente eh, cuando hago dibujos tipo no realistas, sino mm, caras de mujer. Sí, de mujer, Suelo hacer los ojos más grandes y labios no, no sé por qué me sale así, es lo que mejor. Me, es me como sale. te gusta a ti ver a la mujer. Sí. Ojos para decirse. ojos redondos. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Y Lorena, Lorena sí. eh, ¿cuál es eh, tu emoticón? Creo que se parece un poco al de Elena. Elena ha cogido el de sacar sí, la lengua, pero sí. tú has cogido el mío, el que más me gusta a mí, de guiño. todos los emojis, el guiño. Sí, pero si te fijas no es exactamente igual que el emoji del guiño. No, no, por supuesto, ni es. tampoco eh, es tan, sí. tan igual el de Elena, este el emoji. Este guiño está como más marcado. Yo quería hacer una dama como muy pícara, muy graciosa, sí. simpática, como Elena. Sí, sí, también, sí, porque el de Elena tiene como una sonrisa muy muy marcada también. Sí, con, con los ojos. Y los dos ojos así como sí, cerrados sí, sí, y la sí, lengua sí. sacándola fuera... Sí. Y el tuyo es el guiño y, y qué expresión le has querido dar a, también a la dama pícara. Sí, pícara y que fuera una imagen amistosa que que muestre eso alegría, complicidad, Bueno, y también, claro, por supuesto, destacar los rodetes que has comentado. Yo también estuve con Mariana buscando muchísimas fotos de la Dama del Che para ver los colores que se utilizaban, ver también cómo los emoticonos se hacen, que cada detalle, cómo lo utilizan, todos los degradados que hacen, para que estuviera en armonía con todos los emoticonos que ya existen. Yo quería que, fuera, que tuviera su toque de la Dama del Che, pero que, que siguiera una armonía con todos los emoticonos que ya existen. Pues a ver sí. si hay suerte, Lorena, porque ahora el, el siguiente paso, la Real Orden de sí. la Dama tendrá que trabajar, porque claro. ahora hay que convencer sí. a WhatsApp, eh, a los gigantes, que, que incluyan vuestros emoticonos. Claro, que que lo incorporen eh, pero qué mejor convencerlos de que la gente pues pueda utilizarlos y se pueda sí. en redes sociales podamos difundirlos, ¿no? Sí, la gente tiene muchas ganas. En <risa> las redes sociales no para ande decirlo, a ver cuándo lo ponen. Claro, cuando <risa> cuando pueden porque eso será fácil, ¿no? Empezar ya a lanzar vuestros emojis. Eh, en el corte inglés ahora se pueden ver. Sí, sí. Vosotros ahora que habéis visto todos eh sí habéis eh, comprobado hmm. que el jurado lo ha tenido muy difícil. Sí, sí, yo he visto muchos que digo, madre mía, <risa> no sé cómo... Han... Hombre, el mío yo considero que está bien también, pero hay muchos que de mucha calidad. Pero sí. es que hay una... Eh, eh, Mari Carmen Pérez Cascales, que es hmm. la, la presidenta de la Real Orden, lo aclaró muy fácil. Y es que el jurado no buscó tanto la calidad hmm. del dibujo o la técnica del dibujo, sino buscó que fueran auténticos emojis. Sí, sí bellos, eh, bonitos, que engancharan, y eso es lo que hay en, en vosotros, en vuestros sí. tres creaciones. Sí. Pero además de realizar los diseños más destacados, también este concurso ha dejado en vosotras, supongo que alguna huella sobre la dama, Elena. Tú has tenido que estudiar más la dama, ¿no? Sí. ¿Sabes algo más de la dama de lo que te han contado en el colegio? Eh, pues, no sé. ¿A ti te gustaría verla? A la sí. dama original, bueno, tenemos una copia que es exacta, mm. que está hecha en 3D aquí en el MAE, pero supongo que también a Madrid te podrán llevar tus padres, sí. lo vas a pedir, ¿no? Sí. Y supongo que participarás ahora, a partir de ahora, más con todas las actividades de la Real Orden. Ya sabes que hay una dama viviente, ¿no? Sí. Que es lo que más te gusta, ¿sí, no? Mm. <ríe> y, ariana ¿tú también te has implicado en la historia de la dama? Sí. Mm. Bueno, a ver, realmente en, en la historia no tanto, pero sí que es verdad que he buscado bastante, él estudiado un poco para poder guiarme y hacer más o menos el emoticono. ¿Y tú, Lorena, de sí. la dama que puede, ¿qué tienes? del la, ¿La dama que te ha aportado a ti en este concurso? ¿A mí? Este busto ibero con tantos años de antigüedad. Bueno, yo igual que Ari arianna también eso, yo tampoco es que haya investigado históricamente, pero bueno, todos los detalles de la dama sí que está dominándolos, el todos los colores que tiene la dama, y vamos, eso. No, eh, supongo que Lorena, el diseño gráfico es muy importante, ¿no? Sí, sí. sí y en estos sí. momentos hay mucho trabajo para los diseñadores mm, gráficos. Sí, mucha competencia también, sí. sí. Porque eh, el, el lenguaje de las nuevas tecnologías mm. se representa precisamente con un diseño que cada vez tiende a ser más simple, ¿no? Sí, sí, claro, es más simple y, y más directo, o sea, que vaya realmente a lo que quieres expresar. Y he visto que los tres dibujos tenéis un color muy parecido, el de la dama, eh, son muy parecidos. Sí, yo creo que es por, por eso, porque si ves fotos de la dama son los colores que se han elegido de la dama, no sé si, porque eh, coinciden con la bandera de Elche, ¿no? Entonces mm. yo creo, supongo que será por eso, que es la dama de Elche. Bien, pues Elena, Ariana y Lorena, enhorabuena. Por el trabajo y por el premio. Eh, ¿Cómo podéis animar a la gente para que vaya a ver la exposición? Pues que todos los dibujos son súper chulos. O sea, a la gente se lo ha mucho. Y que nada, pues que vayan a verlos porque mola mucho. Elena, ¿tú cuántas horas has dedicado a tu dibujo? Pues, no sé. ¿Mucho? Verdad. ¿Muchos no. días? No. fue fácil. Sí. Salió así. ¿Ariana, lo mismo? ¿Qué, ver, Elena? Yo es que realmente hice un boceto, y sí que es verdad que yo soy muy muy miqui con los bocetos, e incluso al boceto le hice detalles, con lo cual tardé dos días, realmente. Pero, no tardé mucho, pero mm, tuve que hacer el boceto con todos los detalles y volver a hacerlo bien. Y por lo que has dicho, quizás ten, tengamos que entrevistarte porque parece que te guste presentarte a los concursos, entrevistarte sí. otra vez si ganas otro concurso. Ojalá. Tu profesora de dibujo os tiene bien enganchados a la actualidad no en la tenemos aquí en el estudio haciendo las fotos muy bien y lorena sí. eh, te dedicaste mucho tiempo sí yo sí yo sí que dediqué bastante tiempo porque eso porque también me considero muy perfeccionista y siempre veía algún detalle que pensaba digo esto se puede mejorar esto ya hasta que no decidí que ese era el diseño final y ya me quedé satisfecha. Hasta ahí pasaron unos días. Como ganadoras de este concurso, ¿consideráis una buena idea la de la Real Orden de convocar el concurso? A mí sí, sí a mí me gustó mucho la idea. Mm. Sí, también. Sí. sí, porque es una forma de, de dar a conocer nuestra ciudad, mm. todo el mundo, porque claro, todo el mundo usa los emojis y, y tener en tu teclado la dama de Elche... Es. Y habéis tenido alguna de las tres, alguna experiencia con el busto cuando vino, por ejemplo, yo sé que Elena es pequeña, pero ah. cuando vino en 2006. Sí, bueno, ah, yo sí, sí que fui a verlo. Sí. Ariana, es que tú estás en Torrellano. A vosotros sí, os grande. coge muy lejos elche, ¿no? <risa> Venís poco. Sí, estamos muy apartados. Bueno, pues e intentaremos hacer eh, todo lo posible para que la dama del Che llegue a todos los rincones también de la ciudad, uh -huh. no del mundo, sino también de su ciudad, que creo que con concursos como esto lo ha conseguido. El ejemplo es que ahí estáis vosotras aquí. Uh -huh. Pues Elena, gracias por venir. Sé que, no, eh, que te ha costado un poco porque tienes clases. Así claro. que os agradezco también al profesorado de Jesuitinas que te hayan permitido estar aquí en el estudio de Teleelche en Radiomarca. Ariana, y a ti lo mismo, tenéis en el Instituto de Torrellano, ¿la fachada todavía está apuntalada? Sí. <risa> Pero todavía no, lo de las protestas están aparcadas. Sí, bueno, sí. Sí, sí ¿no? Está ahí como apartado último. Pues toda la suerte del mundo porque sé que estás terminando la segunda evaluación. Sí. Pues toda la suerte Gracias. también para los estudios. Y Lorena. También que vaya bien el trabajo. Muchas gracias. <risas> Enhorabuena las tres. Gracias. gracias. 101.4 Tele-Elch Radio Marca. Material escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material escano. The... Aislamiento térmico-acústico. Material escano. Para impermeabilizar...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 Tele-Elch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar Alonso hemos despedido a las tres jovencitas eh, que acaban de ganar el primer concurso de la Real Orden de la Dama de H y ya tenemos con nosotros a la presidenta precisamente de la Real Orden Mari Carmen Pérez Cascales, a ti también te doy la enhorabuena por el éxito de participación. Es verdad, es verdad 340 artistas han querido participar en este concurso Bien, habéis seleccionado los tres emojis, lo sí. hemos podido ver sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, intuir porque no hemos traído los diseños, ah, pero donde la gente, eh, aparte del corte inglés, ¿cuándo pueden empezar a ver los emojis que han ganado? ¿El de la dama de Ilche sacando la lengua, la dama de elche pícara guiñando o la dama de Ilche con esos rasgos tan orientales y exóticos pues, de Ariana? Pues en el corte inglés van a estar expuestos hasta finales de este mes de marzo todos los dibujos porque ya he oído la, la entrevista que has tenido con las con las tres ganadoras y efectivamente ha sido, ha sido difícil. Ellas son magníficas pero también habían otros trabajos muy mmm, estupendos cuando los los vamos a poder ver pues ahora de forma eh, in, individual empezamos a, a, a colocarlo entre comillas en nuestros whatsapp y en nuestras redes sociales eh, y se va difundiendo y además se va difundiendo de una manera eh, eh, rápida rápida porque han tenido muy muy buena acogida estos estos tres estos tres emojis y después lo que vamos a intentar es de una forma oficial conseguir uh -huh. introducirlo dentro de los emojis que se usan en el WhatsApp y en las redes claro, sociales. Claro, porque lo que queréis es lo mismo que, que se ha conseguido para la paella y la sevillana. ¿Cómo lo consiguieron ellos? Eh, lo ten, no lo sé exactamente porque no me he puesto en contacto, Hombre, pero lo, lo vamos la... a averiguar, seguro, seguro que sí. Y además porque es que eh, con eso vamos a conseguir dos cosas, no solamente vamos a, a, a popularizar que también es importante, la figura de la dama, sino que vamos a extender el nombre de Elche por todos los rincones del mundo. Porque la dama, como yo digo, tiene apellido. La dama es la dama de Elche. Eh, Mari Carmen, el 8 de marzo está ahí y la real orden de la dama de Elche es femenina. Tenemos a una presidenta y la dama, la dama viviente como <ríe> sí, destacada. Sí, sí, sí. además tenemos una junta paritaria. <ríe> claro, eso se va sí. a notar, ¿no?, en todas las actividades. Eh... Mmm... No quiero de decir que porque ahora ya hemos entrado muchas mujeres dentro de la Junta y yo a su cabeza como presidenta eh, se vaya a notar en algo especial en el sentido de que quizás ese toque femenino les hacía falta y ese toque además de que tenemos a veces las mujeres de una intuición o, o otros caminos que a lo mejor a hasta ahora no se habían realizado investigado. Volviendo al concurso porque mm, todavía mm. hay cosas que se nos quedan, he dicho en la presentación que evidentemente lo habéis tenido muy difícil, de hecho hay algunas categorías que habéis dado diplomas sí sí, sí. no Qué habéis podido dar el primer premio, pero sí diplomas, y sobre todo hay otro cuarto emoji, que es el de la dama llorando que, sí. ...que tiene una historia especial, yo le he dicho que, aquel, sobre todo que os ha enganchado a vosotros, os ha llegado al corazón... ...y que sí. la explicáis en la exposición, se explica en una cartita de ese emoji es de que, la dama llorando... ...¿qué hay detrás de esa de pues, ese emoji? Pues, te, te comento, es una, una hija, que en sí que lo supiera su madre, mandó el dibujo que su madre había hecho hacía veintitantos años... Y nos contó que su madre siempre había sido una, una persona muy reivindicativa para que la dama volviera a nuestra ciudad, que estuviera entre nosotros. Y decía que su madre pensaba que la dama estaba escondida y que estaba escondida y que lloraba porque no estaba donde tenía que estar, en su casa, que es Elche. Hombre, nos emocionó, evidentemente. Y la señora, la, la, la autora de ese dibujo, fue a recoger el diploma y ella misma leyó la carta de su hija y nos explicó que además también era además muy bien venido y traído a cuento durante esta semana porque dijo que ella también hablaba en nombre sudo y en nombre de todas las mujeres de su generación que habían sido ocultadas y que a lo mejor ocultadas en el sentido de que no habían sido tan visibilizadas como se hubieran merecido y que reivindicaba el papel de su generación, de esas mujeres que han estado allí apoyando, en muchos sentidos, no solamente en casa, sino ella, como en este caso, reivindicando que la dama vuelva a Elche y que su voz no había sido oída. Bien, pues este ha sido el primer concurso de la dama de Elche, pero 2020 supongo que será un año cargado de, muchas, de muchos actos. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente acto vamos a inaugurar este bueno los actos conmemorativos nuestros van a ser el 3 y el 4 pero este año el día 1 de agosto vamos a inaugurar una exposición en la cual por primera vez se van a ver los objetos y documentación que nunca se han exhibido con relación a la creación de la, de la Real Orden de la Dama del Che, que estaban en poder del primer presidente y fundador, Antonio Martínez, popularmente conocido como PIN, y su familia la ha cedido parte a Pusol y parte a la comisaria de, de esta exposición. Eh, la señora Solme, y vamos a exponer todos estos documentos, entre, entre los cuales habrán algunos que nos van a sorprender realmente. ¿Dónde van a exponerlos? ¿En la sala del homenaje? En la lonja. ¿En la yoya de Medieval? En la yoya, sí. Aseguro ah, que el ayuntamiento le reclama luego para que algunos objetos, eh, bueno, a ustedes no, a la familia Pim, de PIN, de Antonio Martínez, para que se queden quizá en la sala del homenaje, Eh, yo ahí ya no puedo inter intervenir eh, eh, ahora están depositados en Pusol que, que también creo que es un buen, sí. unas buenas manos como es la fundación de, de Pusol y, y en manos de, de la señora Solme que realmente es el perdón que realmente es una enamorada porque además tiene un estudio que más que un estudio es, es, es una tesis sobre la vida y figura de Antonio Martínez Pín muy muy interesante muy muy interesante. Y eh, tendremos el día 3 la visita a la, a la Alcudia, el día 4 los actos oficiales conmemorativos que tendremos en aquí en la plaza del uh -huh. Congreso Eucarístico. Y en septiembre-octubre tendremos la, la segunda charla-conferencia que este año va a tratar sobre el finales de la década de los 60 en el cheque coincide con la fundación y creación de la Real Orden de la Dama del Chico, un movimiento socioeconómico muy importante en nuestra ciudad. Y con la llegada la primera vez que regresó la dama también, ¿no? Fue por ese por la década de los 60. En este momento si la, sí, la... Sí, no fue en los 60, fue los 60. Bien, pues Mari Carmen, solamente una última cosa, como van a tener tiempo de aquí a agosto, eh, mm. supongo que preguntará al alcalde de vez en cuando cómo va el tema ...de la reivindicación del regreso de la dama... ...ahora que ya tenemos gobierno de coalición. Sí, sí, se lo pregunto... ...porque tengo ocasión de coincidir con él... ...en varios actos y, y... ...dice este, él cree y confía... ...que sí, que vamos a tener una cesión... ...desde luego temporal de la dama, muy próxima... ...él en principio hablaba del 2021... ...pero eh, le he comentado que no pierda de vista... Que ojalá que vengan el 21, pero que la alarguen entonces, si es así, hasta el 2022, que es el 125 aniversario claro, del descubrimiento de la Que venga dama. al final del 21 para que se quede... Hasta sí, el 2022 ya <risa> muy, muy bonito Que en el, que en el, Hombre, en el 25 125 aniversario Creo que es es una ocasión única Para tener la dama aquí con nosotros Pues ustedes tienen dos años de plazo Para conseguir que el WhatsApp eh, Tenga el emoticono o los emoticonos ganadores al 2022 bien. quizá pueda universalizarse ojalá, aún, ojalá, más aún, más, aún más la dama de Muchas gracias por el trabajo que realizan Mari Carmen A vosotros siempre 101.4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 volkswagen tu concesionario volkswagen en elche y torre vieja serra móvil en orihuela oleza móvil en elda da petrer el móvil hay un vehículo para cada persona nosotros los tenemos todos grupo serrano automoción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 En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades de Oulet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Oulet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Jornada Mujer y Deporte en el Martínez Valero. La zona hospitality del Estadio del Elche Club de Fútbol albergará el próximo jueves 5 de marzo un evento que contará con la presencia de destacadas mujeres con gran trayectoria en el ámbito deportivo y empresarial. Inscripciones en la web oficial www.elchecf.es Organiza el Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche y Universidad Miguel Hernández. la glorieta conrosmary alonso son las 10 y 23 minutos de la mañana y es tiempo ahora después de hablar de la real orden de la dama delche tiempo para Iniciar nuestra ronda de noticias. Hoy viene cargada con muchos asuntos. Iziar Martínez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos para hoy? Pues algunos de esos asuntos no son muy buenos, no son buenas noticias, porque si hablamos del paro, uh -huh. en febrero 301 ilicitanos fueron al paro. Actualmente la cifra de desempleo es de 23.379 personas en Elche y si los analizamos, en 242 perdieron en el sector servicios, que es el sector que más empleo ha destruido de enero a febrero y por lo contrario en la agricultura se crearon en el mes pasado 22 puestos de trabajo. La única cifra positiva que se puede desprender de esta de eh, Esta cifra es la comparación de la cifra actual, la de 2020, con la de 2019. En febrero 2020 hay 439 parados menos que el mismo mes de 2019. Pero ya digo, una, una mala noticia. 301 licitanos perdieron el trabajo en febrero. Pues sí, porque los datos del paro eh, es importante que no suban, sino que bajen. Eso es. Iziar, te voy a cambiar la sintonía, que habíamos comenzado con la LALAM, pero esta Vamos. es la sintonía de las noticias. <ríe> Así nos ponemos mejor en situación. Sí. Y más noticias que nos llegan desde el Instituto de Torrellano. Lo, desde LAMPA, docentes, alumnos y profesores están... Pues ya agotando la paciencia ya han colgado una pancarta en su fachada que pone Generalitat Valenciana, si no somos capaces de reparar la pared de un instituto, ¿cómo podemos gestionar la educación de toda la comunidad? Resulta que el pasado miércoles 19 de febrero la dirección del Instituto de Torrellano se volvió a reunir con el director general de Infraestructuras Educativas. Le pidieron un año más de espera, un año más de retraso por los trámites burocráticos, cuestión que ha enfadado bastante a Lampa porque se supone que se trata de una obra urgente que durará dos meses y además el AMPA le pidió pues simplemente un calendario para que se eh, establecieran las fechas y se cumplieran sin éxito alguno porque ese papel todavía no lo tienen, entonces pues ante ese enfado ante esa indignación han decidido colgar esta pancarta en el instituto con ese mensaje, se sienten dicen ninguneados y con miedo porque sus hijos pues acuden diariamente a un centro educativo con una fachada que está en peligro, que puede ser un peligro tanto para los alumnos como para las personas que allí trabajan Bueno, desde el IES Torrellano volamos hasta el aeropuerto porque Margallo ha vuelto a denunciar que el actual proyecto de ampliación del aeropuerto es incompatible con los compromisos internacionales contra el cambio climático, en concreto contra el Acuerdo de París al que está suscrito España y que tiene el objetivo de no superar el aumento de la temperatura de esos dos grados centímetros centígrados eh, avalan que el sector de la aviación comercial es una de las más contaminantes y que lejos de disminuir esos gases de, de efecto invernadero, favorecería el aumento de estas emisiones Estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy, no me querría ir sin recordar que el análisis hoy el programa de debate de Teleels versa sobre el Día Internacional de la Mujer S8M, con todas eh, bueno, las invitadas son todas mujeres Purificación Hernández de miembro de la Unidad de Igualdad de la omh Maite Velaseca, periodista de Onda Cero, Carmen Palomar, secretaria de Comisiones Obreras y también eh, Asunción Vicente, social fundadora de la Asociación Mujeres. Así que pues ahí hablarán sobre la situación en el ámbito laboral y familiar. Eso es en cuanto al resumen de noticias que me has dicho, me has hecho, gracias ICAR y supongo que tenemos una agenda muy apretada este jueves. Eso es, hoy van Yo a mostrar presentar... Yo la he visto por encima y madre mía, es larga, es larga. Me ha dado tiempo a leerla. <risa> una campaña primero para impulsar el reciclaje en la hostelería que se va a implantar aquí en Eche. También la concejal de Hacienda Patricia Maciá va a hablar sobre el inicio del pago voluntario de impuestos de vehículos. Se va a presentar otro proyecto que se llama Caleidoscopio. Una exposición que se llama Indestructibles, en la que colabora tanto el Ayuntamiento como la Universidad Miguel Hernández. Esta será en la sala de la Yotia, en la Plaza de Vais. Se inaugura a las 12. También se van a presentar los actos de honor a San José. O sea, que hoy tenemos una... Ah, claro, las fiestas de, de San José, uh -huh. que serán la próxima semana. Eh, sí, sí. O oh, la siguiente. El día 19 es el día de San José. Hay que ver el Estará calendario. Ahí, <ríe> rondando el día 19. Y supongo que este incremento de tantas previsiones es precisamente por tantos actos conmemorativos por el 8 de marzo. Mañana tenemos también un día muy, muy cargado. Mañana sería el acto institucional. Como 8M es domingo, pues los pasan a mañana viernes 6. Se empezará sobre las 8, 8 y media, no recuerdo bien. Sí, a primera eh, hora, de hora de la mañana, digamos. Colgarán esa pancarta de la facha del Ayuntamiento, después eh, en, el, en... Aquí cerquita, ¿no? En la plaza del centro de co del Congreso. De, bueno, del, del Congreso, Congreso Eucalístico, Eucalístico, la Plaza de Santa María. Una especie de conmemoración con actividades Flashmoo, también esa lectura del manifiesto a cargo de Emilia Méndez, que ha recibido el premio... Joven eh, Talento Joven de la Comunidad Talento. Valenciana, sí. Y ese serán... Bueno, y el molí Real, si lo vemos violeta, también será porque, bueno, para conmemorar este día, y además el 8 pues que esas varias manifestaciones por la mañana y por la tarde que han convocado distintas asociaciones. Sí, la Coordinadora Feminista, eh, la huelga también general fe feminista, Está en la asamblea del 8 de marzo con concentraciones, uh -huh. manifestaciones y actos que esperemos sean multitudinarios todos para esa lucha de entre la igualdad de sexos, hombres y mujeres. Iziar Martínez, muchas gracias. Volvemos a la una. Eso es, a la una volvemos con estas noticias y más. Así que les esperamos a todos y les deseamos que pasen un buen día. Eh, con todas las imágenes esta noche en, esta tele, noche en, en Telenit. Telenit y saben que en nuestra página web en teleels.es también están estas noticias que he contado a lo largo de la ronda informativa y otras que iremos actualizando a lo largo de la mañana Pues gracias Iciar nosotros damos un salto y en vez de la crónica deportiva vamos con la crónica de la previsión del tiempo porque tenemos a Vicente Bordonado ya preparado Vicente cuéntanos qué tiempo nos espera Muy buenos días, continúa la situación de Poniente Por el noroeste peninsular Está entrando un sistema frontal de origen atlántico Que llegará al sureste ibérico esta tarde desgastado Durante la madrugada, algunos intervalos puntuales de nubosidad Viento en calma en el suroeste del Camp de Elche, Mínimas que han rondado los 10 grados Aquí en la ciudad la temperatura nocturna con el viento flojo de componente terral no ha bajado prácticamente de los 16 grados para esta mañana ambiente soleado con intervalos muy puntuales de nubosidad viento flojo a primeras horas de suroeste conforme vaya avanzando la mañana irá girando a componente oeste por la tarde veremos algo más de nubosidad con la aproximación del sistema frontal de origen atlántico desgastado el viento será el protagonista viento de componente oeste con rachas que podrían superar esperar los 40-50 km/h. En el último tramo de la tarde o entrada a la noche el viento va a girar a noroeste. Las temperaturas hoy van a seguir subiendo, en pedanías del suroeste alcanzaremos valores en torno a los 26 grados. en la ciudad una máxima que va a rondar los 24-25 grados. Para mañana viernes se retira la masa de aire cálido, será sustituida por una masa de aire relativamente más fría y esto va a provocar un descenso en las temperaturas máximas que van a rondar los 18 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 13 grados. Ambiente soleado con intervalos muy puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el protagonista el viento puntualmente fuerte de noroeste con rachas que podrían superar los 6 kilómetros por hora Para el sábado más de lo mismo, intentan recuperarse un poco las temperaturas máximas en torno a los 20 grados, ambiente soleado, el viento puntualmente moderado del noroeste y a partir del domingo de nuevo suben los valores térmicos, de hecho el domingo alcanzaremos máximas que van a rondar los 22 grados, seguirá soplando el viento flojo de componente terral y ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto hasta luego hasta luego Vicente, gracias y cerramos hoy con eh, la crónica deportiva con Paco Gómez muy buenos días Paco cuéntanos la última hora del Elche Club de Fútbol Hola buenos días la plantilla del Elche Club de Fútbol prosigue hoy sus entrenamientos en de cara al partido importante que va a disputar este domingo a las 12 del mediodía en Vallecas frente al Rayo Vallecano del equipo que dirige Paco Gómez en el que juega el es blanco y verde Yassine Kasmi. El Elche va a intentar defender por séptima semana consecutiva puesto de privilegio, puesto de playoffs sexto con 43 puntos. El Rayo es una de las amenazas noveno con 40 puntos, es decir, con tres puntos menos. Para ese encuentro la duda sigue siendo sobre todo la de el franco congoleño eh, Nuque Enfulu con molestias musculares, ya se perdió el partido frente al Numancia. El Esto, hombres tocados como Juan Cruz, ayer incluso Jonatas o Nino no entrenaron con el resto, no tendrán problemas para llegar al partido. También eh, se incorporan al grupo Gonzalo Verdú y Ramón Fol, que apuntan directamente al once titular tras eh, superar la semana pasada ese partido de sanción. Ojo con la fiebre amarilla, porque hay cinco jugadores apercibidos que si vieran una cartulina amarilla el domingo se perderían el próximo partido en casa frente a la Extremadura Dani Calvo, Fidel, Peremilla y Los Sánchez, Manu e Iván por cierto que Víctor Rodríguez cada vez espera tener más protagonismo, eh, ya jugó y eh, redebutó el pasado domingo frente al Numancia y está convencido de que se puede ganar el domingo a un rival directo como el Rayo Vallecano, Víctor Sí, sí, sí, claro que sí, no al final eh, este equipo es, es un equipo muy alegre, es un equipo muy valiente que en, en todos los campos siempre busca los, los tres puntos y, y bueno, creo que, que el míster lo hice muy bien ¿no? eh, al final este Elche lo que tienes es que competir ¿no? en, en Vallecas es, es un campo difícil, es un campo donde los espacios son son reducidos donde ellos te vienen y te aprietan muy arriba entonces creo que el, el ganar los duelos directos y, y el ser competitivo va a ser muy importante en ese partido La plantilla vuelve esta mañana al filo de las diez y media a los entrenamientos. Hasta luego hasta luego paco gracias y nosotros continuamos continuamos ahora con las siguientes entrevistas la glorieta con rosmary alonso son las 10 y 34 minutos de la mañana y cuando tenemos casi 19 grados y medio de temperatura según se indica en nuestra estación meteorológica de telech vamos a realizar pues la última de las entrevistas programadas para el día de hoy Tenemos con nosotros a dos efectivos del Parque Comarcal de Bomberos de Elche... ...porque este sábado, 7 de marzo, se celebra su patrón, San Juan de Dios... ...y como todos los años se va a celebrar con una jornada de Puertas Abiertas... ...para hablar de esta jornada de Puertas Abiertas tenemos con nosotros a Alejandro Bernal... ...muy buenos días Alejandro. Hola, buenos días. Y le acompaña a su compañero Aitor Freijeiro, muy buenos días Aitor... Sois los dos miembros de la Asociación de Bomberos del Vais Vinalopó. ¿Es esta asociación la encargada de preparar la jornada de puertas abiertas? Sí, correcto. somos un, La mayoría de los bomberos de aquí de, de la comarca estamos involucrados en, en la asociación y nos encargamos de, de hacer este día de puertas abiertas. Bien, pues Aitor, ¿qué vais a preparar? ...en la jornada de puertas abiertas. Pues como cada año, por la festividad de, de nuestro patrón... ...pues hacemos un día de puertas abiertas... ...ya que la este cuerpo es muy querido por la ciudadanía... ...y nos gusta dar a conocer pues nuestro trabajo. Este año tiene una doble vertiente... ...tanto en el tema de la prevención... ...este año tenemos la Casa del Fuego como novedad... ...que es un hinchable... ...y lo que vamos a hacer es intentar pues a la población... ...dar esas pautas de prevención en un caso de incendio y luego las actuaciones pertinentes sobre el sobre cómo actuar cuando se produce el incendio. Y también tenemos el bueno, el horario en principio es de 10 a 2. Es totalmente gratuito porque nos escriben por las redes sociales eh, preguntándonos si hay que pagar algún No, no hay que pagar. pagar. Lo único que vamos es a poner allí un pequeño puesto de camisetas y llaveros sí. bastante chulos. Y nada, pues si los quieren comprar, pues nada, que bienvenido sea Claro, para recaudar fondos para esta asociación. Claro, que... eh, gracias a digamos estas pequeñas recaudaciones podemos hacer pues cada año eh, seguir haciendo jornadas, jornadas de puertas abiertas. talleres y todo claro. para concienciar a la ciudadanía. Y por lo que ha dicho Aitor, lo vais a centrar en la Casa del Fuego, en la prevención eh, de los incendios. ¿Por qué habéis escogido eh, la prevención de los incendios? Es en estos momentos las incidencias las mayores incidencias que se registran al año. Sí, eh, mayormente sobre todo por ejemplo ahora en invierno a la del tema de la causa de los braseros los, los conocidos braseros, pues, Todavía pues ¿todavía la, existen Claro, existen braseros eh, en las casas. Sí, sí, parece que no, pero sí sí que existen. Y, bueno, y de todas maneras eh, radiadores, cargadores de muchos hoy, hoy en día hay muchos aparatos electrónicos Aparatos por... electrónicos que a veces no están homologados, que se compran a bajo precio claro. y que están comprando? Claro. Porque la mayoría de los incendios se producen por cortocircuitos. Eh, claro, en no sobrecargar lo que es la, la zona eléctrica, sabemos claro. que... Eh. Eh, en muchas casas podemos ver cómo está todo conectado con un mismo En enchufe. una misma regleta, claro. a lo mejor, te encuentras pues eh, dentro de la regleta otro ladrón más. Y te encuentras, a lo mejor, seis carga seis cargadores en, en una regleta. Y estamos sobrecargando esa zona. Y esa red, eh, la estamos sobrecargando. Y al final, pues, eh, se generan cortocircuitos. O sea, eso hay que desterrarlo. Por sí. mucho que las regletas estén bien compradas, homologadas sí. y demás, no hay que hay sobrecargar. Que, no, hay que intentar evitar un poco, un poco repartir la carga eléctrica a, en, en todos los puntos eléctricos de la casa. Y suelen ser entonces los incendios también eh, de madrugada los más peligrosos, cuando la gente está durmiendo? Sí, por, por, por eso mismo que está usted diciendo que pilla a la gente desprevenida y lo dejamos todo conectado. Claro. Entonces, también se supone que pues eso que las franjas horarias de eléctricas también son más económicas por la noche, me imagino, y pues la gente también a, a aprovecha. Eh, también es lógico y normal. Con lo que qué van a aconsejar ustedes? Lo que vamos a aconsejar es, pues lo que estábamos hablando ahora mismo, que no sobrecarguen enchufes, llevar cuidado con el tema de estufas. También es muy importante los calefa famosos calefactores, que no se pueden eh, cerrar porque pueden crear cotocircuitos. ¿No y se puede cerrar? Eh, no, ¿Qué significa es que eso? una parte del, del calefactor que tiene su propia ventilación Ajá. y muchas veces cuando se tapa lo no. que es esa ventilación con una Manta, con una o, o, una o, toalla una toalla o lo típico nos no sí. no nos o lo que una sea eso arde, eso arde. Hace, genera que se caliente claro, más, el, se caliente más. El, el, el equipo radiador se calienta aún más claro. y o por ejemplo los braseros que hablábamos debajo del típico brasero debajo de la mesita Camilla, con, con, con claro, la, la mesa tapada con una mantita lo que sea y te quedas tapadito con pues con la mantita las piernas y tal pues eso genera bastante peligro la verdad llevar todo eso mucho cuidado sí. con los aparatos electrónicos, pero eh, cuando el incendio ya se ha desatado y es, por ejemplo, de, de noche, nos coge dentro de la casa, ¿cuáles son los consejos también que, que deben tener en cuenta las personas? ¿Cómo se debe actuar cuando el fuego hace o el humo hace su aparición? Bueno, pues, eh, bueno, vale, si yo... no, bueno, pues precisamente <risa> para eso es la Casa del Fuego, eh, que no lo sí. ha, ha cedido la Fundación MAFRE, precisamente es para que la gente vaya allí y conozca qué pautas han de seguir. El, el cerrar puertas, por ejemplo, si hay un incendio en una, una habitación, en la cocina, lo que sea, lo principal sobre todo es, es salir de esa estancia y cerrar la puerta. Cerrar la cerrar puerta, puerta donde se ha originado claro, el incendio. Cerrar la puerta porque hace que no tenga el tanto, oxígeno, claro, no tenga, ventanas tanto, tanto y aire tanto y, tal, y, y el, el fuego vaya más, más despacio. Y a poder ser, pues, si puedes salir de la vivienda, cuanto antes, mejor. Pero cuando sabemos si podemos o no salir de la vivienda? Es... Porque también es arriesgado la escalera, ¿no? Claro, es, es importante el, esto que está diciendo mi compañero, porque muchas veces donde se genera el incendio, el incendio, eh, los humos, que son lo más tóxico que tiene el incendio, eh, suelen subir hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante en el plano donde estemos, donde se ha generado el incendio, porque si estamos por encima de donde se ha generado el incendio... Eh, no podemos bajar por la escalera porque normalmente eh, está llena de humo. Se produce un efecto chimenea que claro. llevamos. Y entonces eh, la la, las muertes vienen por intoxicación de monóxido de carbono. ¿Casi todas? Casi todas. La la mayoría, no mueren quemados. La la sino asfixiados, asfixiados o intoxicados. El, sí. el mayor porcentaje de gente que sí. fallece es por, por intoxicación, ¿Intoxicación? Del, del tema de humos. No, no porque se quemen físicamente por, por el calor. ¿Y quién claro. aguanta más el humo? ¿El niño, el mayor, el adulto? ¿Cómo Hombre, hay que va actuar? Va depender un poquito también de la salud, de pero en, en general todos por igual prácticamente. Sí. Lo, lo más importante es agacharse en agacharse. esas situaciones, sí. a, intentar ir agachados, intentar salir de esa estancia, cerrar las puertas y a poder ser todas las puertas de la, de la vivienda y si puedes salir de tu vivienda... Eh, ustedes cuando acuden a un incendio muchas veces dicen no se muevan de la, del piso donde está si el incendio está en un cuarto a los del claro, tercero le dicen no baje usted el, el resto de vecinos el resto de vecinos lo suyo lo más seguro es quedarse en su vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo más seguro, porque no pues, eh, cuando tienen el incendio arriba o abajo, eh, son eh, son palabras mayores. Porque, porque tendemos a huir. Ya, el lógico normal, Pero es muy complicado que un incendio se propaga de, de una planta a, a otra, de una planta otra. Normalmente va hacia arriba, las que están inferiores, las plantas inferiores no son se le va, son no, son más seguras, no se le va a transmitir el, el incendio, ¿vale? Pero de todas maneras el tema es ese que las las plantas que están por encima, la gente que está por encima, el problema que tienen va a ser en la escalera, porque van a salir por la escalera, van a utilizar ascensores que se bloquean en, en muchas ocasiones. Eh, la escalera está totalmente llena llena de humo, eh, gases calientes y es un problema bastante, bastante ¿Y gordo. ¿Y cuál es la estancia más segura de la casa para um, pues esperar a que ustedes entren? La, eh, la más alejada, ¿no? Y del fuego. La más alejada del fuego y que tenga ventana, por ejemplo, para pedir auxilio y que nosotros podamos ir, por ejemplo, con el vehículo de autoescalera y poder es. sacar a la gente, por ejemplo, por la, sea, la escalera restante. o el balcón. O sea, la ventana exterior es importante. Claro, ¿eh? es muy, importante. muy importante. Y sea una ventana y que sea accesible a poder ser. Pues no sería una locura que todas las casas tuvieran cuerdas. Antes tenían escaleras de incendio, pero los ladrones se aprovechan. Claro, pero claro. ¿por qué no cuerdas, no para descolgarnos alguna vez? Porque pueden salvar vidas. Sí, pueden salvar vidas, pero eso... Son... Sí, sí, sí. Creo, por quizás, supuesto. Es que... No vamos a dar esas ideas. Con que la Casa del Fuego, entonces, eh, la da la compañía de seguros MAFRE para esas puertas de jornadas sí, abiertas. Mafre. Porque esa Fundación MAFRE, supongo que nos dirá... Eh, también todo cómo es una casa de segura, ¿no? Cómo debe ser de segura. Claro. ¿Qué es lo que habéis dicho vosotros, regletas fuera, nada de sobrecargarlas. Mm. Ventanas exteriores debería tener y con rejas? Las ventanas exteriores? Hombre, no porque a partir Porque la las ponemos para a partir de una altura de evacuación está prohibido por por, por legislación, o a partir de cierta altura de edad está, está totalmente prohibido el tener el tener rejas, que uno ya lo ponga o no a... Pero siempre se ponen en, en la planta baja por los ladrones, las rejas sí, Pero la que deb deberían ser rejas que permitan la, la apertura, Oja, ¿no? Eh, sí, Nunca fijas sí, Eso sería, sería lo ideal Lo ideal porque a veces tampoco quedan atrapados, ¿no? Claro eh, Supongo Y eh, habéis dicho que los bomberos es un cuerpo muy querido Y estas jornadas de puertas abiertas es un reflejo Porque acude mucha gente Vuestro trabajo, vosotros sois jóvenes Supongo que, ¿por qué quisisteis ser bomberos? Eso es vocación? Hombre, yo creo que la gran mayoría sí que es vocación. Sí. A mí es que tú, bueno, me pasó una cosa de pequeño y la verdad que esa situación me marcó bastante. ¿Te rescató un sí, bueno, no es que me rescatara, yo tenía vine de jugar al fútbol, estaba estaba muy mareado, cerré entré en mi casa, eh, la cerré de todo, cerré, bueno, me dejó mi madre las llaves, me cerré en la habitación y como estaba medio mareado y tal, yo luego me quedé durmiendo y no ya nada. Y, y, por ejemplo, mi madre fue a llamar, llamar por teléfono, tocar la puerta porque no tenía llave la mujer y al mando una escandalera brutal, yo no me enteraba de nada. Al final tuve que llamar a los bomberos y, de repente, yo me desperté ya con los bomberos dentro de, de mi casa. Y la verdad que esa situación que vivió mi madre y tal, y dije, ostras, el, el poder ayudar a, a la gente, la verdad que me, me, me marcó bastante. Y, y solo ver la, la cara de mi madre cuando vio que estaba todo bien y que le habían echado una mano los bomberos y tal, la verdad que... Que yo creo que eso fue un, ahí un punto de inflexión en, en mi vida para, para el, el ser bombero Aitor, a ti te ocurrió lo mismo <risa> no, no me ocurrió lo mismo lo mío viene porque siempre me ha apasionado este cuerpo eh, fui yo también unos años militar en un grupo de rescate del ejército y todo ha, ido, todo ha ido orientado en mi vida a querer ser bombero siempre y pues tuve la oportunidad de, de poder estudiar bastante que mis, pida, mis padres me ayudaran económicamente que eso es una suerte Y al final, pues, todo salió bien y con sacrificio. Hay mucha gente que quiere ser bombero, eh, jo, gente joven. Eh, ¿Qué hay que hacer para, para entrar en el cuerpo de bomberos? ¿Qué hicisteis vosotros? Pues, estudiar mucho, que que mucho. ¿Qué hay que estudiar? Pero, ¿qué hay que estudiar? ¿Las oposiciones? ¿Hay que tener el bachillerato? ¿Hay que tener algún ciclo formativo? ¿Qué es lo que...? que sí, ¿qué, ahora... ¿Qué requisitos son los que os exigen para presentaros a ahora, las oposiciones? Ahora, mínimo, antes no se exigía, pero ahora sí que pidían, por ejemplo, bachiller. Y ahora que cada vez piden pide más más estudios por el, el tema de puntuaciones y tal, y baremos de méritos y todo eso, cada vez piden piden mucho más. Pero mínimo ahora es los carnets, hay que tener carnet de camión y de tráiler por ejemplo, aquí en lo que es en la provincia de Alicante, lo exigen, es el requisito... O sea, el carnet de, claro, de es, el es camión. Claro, es un requisito indispensable. Y el bachiller. Eso, eso mínimo. Mínimo, y luego ya, luego ya el temario de las oposiciones... Sí, que correcto. es como habéis dicho un tocho son muchos muchas semanas sí, y meses sí, normalmente obviamente. normalmente la gente siempre puede atender el tema de las pruebas físicas cada ¿Claro? esas son las pruebas físicas y es cierto que las pruebas físicas son muy duras pero el temario también es muy complejo ¿Es peor el temario que las pruebas físicas eh, yo diría que es un poco de la sí, par, ¿no? que es una suma de ambos no puedes tener una bu muy buenas pruebas físicas y luego un mal teórico claro Tiene está equilibrado, eh, ¿no? Los dos son los dos son muy importantes. ¿Y las pruebas físicas es verdad que son muy duras? Sí, pero son duras porque hay que saltar, eh, hay que, perdona, hay que sacar eh, mucha puntuación en ellas. Y, y saltar, eh, y saltar, y saltar también, también. Y saltar también. Pero claro, eh, la exigencia está ahí, que como hay tantos candidatos y claro. muchas veces tan pocas plazas, Ahí, ahí reside el problema. Pues ya. no debería, porque el parque comarcal de bomberos a veces también necesita más efectivos. Sí, sí eh, más de los que quisiéramos, la verdad. Sí. Ahora somos 600, 640, 650 sí, compañeros. Ahí, en toda la provincia, en la provincia aligante, uh -huh. Sí, en toda la provincia de Bueno, el jefe de bomberos, el diputado de, de bomberos ya dijo que 2020 sería el año en que salieran más plazas. Ya veremos si refuerzan todos los parques comarcales. Habéis, eh, simplemente por recapitular, eh, las jornadas de puertas abiertas de este sábado las vais a centrar en la Casa del Fuego en los incendios, pero Aitor también ha apuntado algo muy importante y es que él quiso ser bombero porque le apasiona o tiene vocación de rescatar a las personas. No solamente se rescata en los incendios. También, por desgracia, se tienen que rescatar en accidentes de tráfico o en accidentes de montaña. Eh, ¿Las jornadas de puertas abiertas de este año solo se van a centrar en los incendios o también en los rescates de montaña o de accidentes de tráfico? Eh, va a ser totalmente multidisciplinar. Eh, como bien has dicho, empezado por la Casa del Fuego porque es la novedad de este año, pero también vamos a tener una simulación de un accidente de tráfico. Uh -huh que esa simulación es de un accidente de tráfico real que hemos tenido. ¿Sí? sí. ¿Cuál? Entonces, <risa> bueno, uno de tantos. Ah, no, vale, uno, uno, de uno es, de es como... Sí, no podemos decir el día, pero día no, es uno de tantos. No, pensaba que podía ser el, el más cruel. Fue hace unos años en la autovía 7 que quizás sea el punto de más inestabilidad, donde fallecieron quemados sí, varios no, eh, no, ocupantes es. de un vehículo. No, pero normalmente es, eh, solemos simular situaciones reales uh -huh. de accidentes que ya hemos tenido. Eh, también tenemos el Rescate Canino, el grupo de, de Rescate Canino. Está bastante en auge, la verdad, que en el sí. consorcio se está, digamos, echando bastante mano de, de este ¿De, de los este perros? Grupo. Sí, sí, la verdad pero, que están sí. funcionando muy bien. ¿Pero qué razas son las que funcionan bien? ¿Todas? Ah, la las que se que yo ahí no me puedo meter, no, porque tenemos, ah, claro. tenemos ahí, la verdad que de, de todo tipo, perros tenemos ahí un Siempre se ha visto grupo... el pastor alemán, ¿no? Sí, el, pero el bueno, también, por por sí. Ejemplo, el claro, también tenemos ahí a Lolo, que es el, el, turno, el perro de nuestro turno Que es de Juanlu Y es un perro de agua Y la verdad que es, es magnífico el perro La verdad que es, es una pasada verlo trabajar uh -huh. Y la, la verdad es que es, un, es variado La verdad que no es un, un perro en concreto Por ejemplo, claro. en la policía sí que se ve mucho más El tema del pastor alemán y tal uh -huh. Pero nosotros que la verdad que en ese grupo no estamos muy muy, pu muy puestos Pero bueno, nosotros vemos ahí un montón de perros Y la verdad que no ¿Que pasa. son vuestros mejores compañeros los perros? Sí, se sí, la, la, que la, sí, la verdad es que sí La verdad que se portan bastante bien con nosotros Bueno, os pueden salvar la vida Pues sí, también están adiestrados también. para ello, porque sí, sí. vosotros os jugáis la vida en cualquier tipo de rescates. ¿Y qué más tenemos en Puertas Abiertas? Tenemos también el, el helicóptero de rescate. El helicóptero de rescate va a estar un poco supeditado a que no tenga ninguna intervención, pues si tiene, eso, te, si tiene alguna, alguna actuación, pues se, marcha. claro, se marchará. que No sé si fue el año pasado, creo que estando allí eh, tomó tierra para que la gente lo pudiera ver y tal. Y enseguida se tuvo que marchar, la gente se, la, la pobre se quedó con ganas, pero es porque si hay un rescate, hay amigos. un rescate. Claro, es, porque estamos hablando de un helicóptero medicalizado. ¿O, o cómo? O no, este, este Ah, solo de rescate. ¿Tiene el, la... el grupo que va adentro sí que tiene muchas nociones y tiene para poder atenderte en un primer momento y tal pero es más bien para rescate, sacarte del, del, del sitio donde estés amarronado, digamos, claro. y llevarte al hospital o a un parque, por ejemplo, vienen al parque de Echi y ya te llevan al hospital o al parque de Benidorm mm. y ya. Claro, ya es un helicóptero te lleva al que tiene mucho uso porque se utiliza para los eh, accidentes claro. de tráfico porque es más rápido que una ambulancia por carretera o para cualquier rescate de montaña porque puede acceder. Sí, sí, correcto. Uh -huh. Bien, pues eh, además del helicóptero... También tenemos y... la exposición de todos los vehículos. Eh, tenemos la exposición también del... ¿Pero del... vehículos antiguos o nuevos? porque to Todos un poco. Todos. Sí, porque ahora, <risa> por ejemplo, nos han traído un, un rural también nuevo al Parque de Elche. Claro. Y... ¿Tenéis uno nuevo? Sí, es, es uno nuevo. Positivo, positivo. Sí, sí, sí. Poco a poco vamos vamos mejorando el, el parque por... automovilístico. Y si sois policías locales, podrían ahora estar criticando la antigüedad de sus ya, eh, coches. Ya, bueno, lo que nos ha pasado a nosotros es que han tardan tarda en sí, llegar, pero mucho. bueno, al final al final llega, al final todo llega. O sea que tenéis nuevo Sí, ¿no? va a haber ahí un poquito, un poco un de, de vehículos, no, de todo lo no que tenemos. No os quedaréis atrapados, porque en la dana, vimos en la dana de la Vega Baja como hay camiones, por eso supongo que el camión rural estarán ya más adaptados para no quedarse atrapados en el barro. Sí, pues son de mayor envergadura, la verdad. Con tracción a las cuatro ruedas, etcétera. Correcto. Bien. Eh, aparte de la exposición de vehículos, ¿algo más, Aitor? Sí, viene también el vehículo de comunicaciones con nuestro dron, que, que tiene el dron lo tienen pocos servicios de bomberos aquí en España. Entonces, es, el otro día estuvieron darnos una charla. Sí, día nos día. estuvieron ah, dando un sí. poquito de información de cómo funcionaba, el piloto cómo, cómo iba todo y tal, y el, el, el vehículo que está de comunicaciones que va con él. Y la verdad que, pero es, que está siendo puntero a, claro, en, pero a que nivel uso, nacional. ¿Qué uso le estáis dando al dron? De todo tipo. Eh. Tanto grandes incendios forestales. Claro. ¿Pero él qué hace? ¿Controlar los grandes incendios forestales o puede apagar? No, no, no puede no, cargar, no. Controlar, no. Controlar, Todavía porque... es pequeño, no tiene carga no, suficiente. Podría cargar, creo que hasta dos kilos, por ejemplo, si tiene que es llevarle a alguien algo muy accesible, sí. un botiquín de alguien, algo pequeñito y tal, claro. hasta dos carga. kilos puede cargar. Pero, pero... Son, son tareas de vigilancia, que sí. son fundamentales para sí. saber los focos donde están y cómo evolucionan. Y lo importante es eso, que tiene una cámara térmica y muchas veces cuando se, le ha, se realizan rescates de búsqueda de personas... El dron también lo que hace es que marca también un poco las zonas donde los compañeros están trabajando. O ya han trabajado. O ya han trabajado y marca puntos calientes. Entonces es de vital de vital importancia en comunicación siempre con el mando. También en naves industriales. en El dron es muy... la verdad es que es muy... No, verdad, parece que no, pero sí que sí. hace, hace faena. Sí. Y, hace y en estas jornadas de puertas abiertas, ¿tendremos alguna vez estas o en las próximas alguna vez eh, un simulacro de un incendio como el que hubo en el aeropuerto del Altec? en la cubierta que fue tan complicado, ¿estuvisteis vosotros? Sí, sí, un milagro ese tipo. <risa> Hombre, Qué hay complejo. que aprender, ¿no? Sí, hay Aprendisteis hay mucho, ya, porque organizar algo así nosotros, nosotros como asociación, la verdad que está, está está complicado, la verdad. Pero eso va a volver a suceder? Eh, se van a construir no, espere, techos no. tan tan complicados? Esperemos que no. Porque... Esperemos que no. Se le hecho muchas horas allí, la verdad. Sí, muchísimas. Y no había forma, de, de no de apagar, sino de llegar al foco, ¿no? Sí, la verdad, ese, estaba, ese ese era la verdad. Sí. Bueno, no sigo preguntando porque si no nos metemos en camisas de 11 balas. <ríe> Quedan ya muy pocos segundos y sí que me gustaría que terminara la entrevista animando a, a quienes nos estén escuchando a participar en esas jornadas de Puertas Abiertas porque eh, una vez al año, el día de vuestro patrón, San Juan de Dios... ¿Os encomendáis mucho a él, a San Juan de Dios? Pues bueno, a lo mejor en alguna situación sí que nos he encomendado bastante, sí. sí. Pues vamos, espero y, que os proteja. No, espero que os proteja. Pues por lo menos animar a la gente a que vea el trabajo que realizáis, que es sí. intenso. Aitor, tú has acabado ya la lista de todo lo que vais a enseñar Estoy... en las puertas. de Jor, no es, que, es que se nos acaba el tiempo. No, no, Nada, no animar una, a la gente a que venga a verlo. Que, vaya, que vayan con los nenes, sobre sí. todo, que se lo van a pasar bien, en, y sobre todo en la Casa del Fuego esta. También entregaremos... Fue esto informativo de qué es lo que hay que hacer en el caso de incendio pues Y nada, un incendio, claro. a pasar un día allí con nosotros, en familia y, y a pasar lo mejor posible, la verdad Y que nada, que vayan a partir de, de las 10 hasta las 2 Pues Aitor, eh, muy, Alejandro, mmm, suerte en vuestro trabajo Y muchas gracias por eh, ser bomberos Gracias a vosotros gracias Porque a vosotros. trabajáis por vocación 101.4 Tele Elche Radio Marca. En Volvo Ancara Motor, descuento histórico. Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 ya matriculado y con las mejores condiciones de financiación. Encuéntranos en el Cante Carretera de Ocaña 40 42 o en Elche Calle Sor José Falcó 35.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 En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.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 cada fin de semana sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM, Teleelche Radio Marca. Te contamos con detalle todos los partidos del Elche Club de Fútbol, en el Martínez Valero y a domicilio, con todo el equipo de marcador. La información más completa en el 101.4, Teleelche Radio Marca, más Elche. sábado a la una de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas, Elche Disca Sport, Rudy Fernández de Mallorca, acude y anima a nuestro equipo o vívelo en diferido por Teleelch, el domingo a partir de las 10 y 20 de la mañana y el lunes desde las 7 de la tarde Elche Disca Sport de Mallorca, el espectáculo del baloncesto en silla de ruedas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 Estás escuchando La Glorieta con Rosmar Alonso. Quedan dos minutos ya para terminar, para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Lucas ya está preparada para venir y realizar su programa Entre Amigos las próximas dos horas. Nosotros nos vamos, La Glorieta les dice adiós y lo hace con música. Hoy es el cumpleaños de Eddie Grant, un buen músico y poderoso con un gran sentido comercial por todos los éxitos lanzados. El seleccionado para hoy es Jimmy Hop johana canción del verano con temática anti-apartheid. A lo largo de su carrera musical se ha acercado a varios estilos con gran calidad y estilo personal, ya sea riggy, pop, rock o show. Con él, con Eddie Graham, ponemos el punto final. Les deseamos que tengan un buen día. Mañana viernes volvemos y volvemos con temática única, exclusiva, el Día Internacional de la Mujer. Hasta mañana.